Siempre hemos estado en el afán de seguir adelante, seguir creciendo, seguir estando más cerca del, del productor y en ese afán es que hemos conseguido el permiso de ASFI, que es el ente que nos eh, regula y hemos conseguido poder abrir una agencia fija en esta localidad. ¿De qué se trata eh, lo que hace el banco? Nosotros éramos un banco de segundo piso, quiere decir que nosotros financiábamos a otros bancos para poder llegar al productor, pero ya hace algún tiempo, a partir de junio de 2015, nos hemos transformado en un banco de primer piso por eso que podemos abrir ahora nuestra puerta directamente al, a los clientes para poderlos atender de manera directa y poder transmitir las soluciones y las alternativas de financiamiento que hemos creado para ustedes. Entonces, como bien decía el, el alcalde, Nosotros creemos que trabajar con transparencia, trabajar con rectitud, trabajar de manera honesta es algo que nos caracteriza. De hecho, es parte de los valores institucionales que tiene el Banco de Desarrollo. Entonces, en esa línea tengan por seguro que nosotros vamos a brindar el asesoramiento y el financiamiento a los productores para nada más que beneficiarlos a ellos beneficiar la producción lo que estamos buscando como banco es financiar el desarrollo y la innovación productiva del país y eso es un, es un reto muy alto, muy grande porque el banco es el único banco de desarrollo del país entonces eso nos separa de toda la bolsa de bancos comerciales es por eso que nosotros no hacemos crédito eh, de vivienda, no hacemos crédito de consumo no hacemos crédito vehicular no hacemos crédito de comercio Nosotros nos especializamos en crédito productivo Cuando hablo de crédito productivo Estoy hablando desde el primer eslabón Desde el primer eslabón agro, pecuario, eh, silvicultor Hasta el eslabón de transformación, industrialización y exportación Entonces el banco está en toda la cadena productiva Atiende al microproductor, al pequeño productor Al mediano y al grande productor Entonces... Eh, Quiero abrirles oficialmente las puertas del banco. Hemos desarrollado un montón de productos que seguramente les van a interesar. Bueno, ya tenemos una cartera eh, montereña de más de 55 millones. Eh, estamos ya con prácticamente 200 clientes. Estamos ya con 800 clientes en Montero, más o menos. Entonces... Eh, Realmente el esfuerzo que está haciendo el banco y en este momento poder abrir las puertas con todo un equipo de gente para ustedes es para que se sientan cómodos, sientan que el banco es la casa del productor, es, es su casa y estamos para darles no solamente financiamiento sino también asistencia técnica.